ley de planta eh, que la verdad es que consensuamos de que es un proyecto remal no tiene lo que debería tener y los plazos que se dan para poder concretar las mejoras efectivas que van a ser aumento efectivo de las plantas y todo lo demás sigue tardándose en el dilatándose en el tiempo y a, a, además de eso de que no era un proyecto el mejor proyecto pero que sin embargo se aceptó porque era lo que había y eh, Llegamos hoy día que vuelve a comisión mixta con temas que pudieron haber sido sanjados en su momento y además damos como un poco de lata porque son temas que los directores de la Confederación hicieron ver en su momento, pero que no se tomaron en cuenta. Entonces para nosotros era muy importante que nuestros parlamentarios de la región en su totalidad, que bueno, ya conocían el proyecto, lo tenían en sus manos, por lo menos vieran los alcances que podía tener y cuáles eran las mejores que, que debían tener. Quedó fuera lo más importante que era para nosotros, una de las cosa más importantes, el tema de las contratas, eh, que sigue siendo facultad de los alcaldes, hoy día se ascienden incluso. Eh, la idea era que pasara a la planta. Ahora, como se están creando tantos cargos directivos, la plata se está yendo por ese lado y aún con el aumento de, de presupuesto podemos quedar igual corto y Lo más probable es que no nos quede mucho para jugar con las plantas a en futuro. Entonces son temas que no nos convienen. Pero como ya está, aquí el tema, ya le hemos dicho todo, hay que ponerle nombre nada más eh, no Yo creo que lo que nos preocupa es que este tema se esté dilatando tanto. Eh, que haya vuelto a comisión mixta significa dilatar más en el tiempo y ya los funcionarios están eh, esperando lo que sea. Eh, que no debería ser, pero lamentablemente no se ha puesto mucho acento en eso. Además tiene mucho que ver esta, esta ley y esta, este tema con... ...con la, las observaciones que tiene nuestro directorio... ...y nosotros general, también... ...con la subdere... Los, per, ...los personeros de la subdere... ...que la verdad es que no han sido... ...los mejores colaboradores... ...eh... ...tocándolo en la... ...en la interna... ...en, en la confianza política... ...dadas nuestras diferencias con algunos... ...nos hemos molestado mucho... después ...de que la están finalmente cada uno... No, no, no, ...hacemos bromas con respecto al tema político... Pero la verdad es que la agenda personal de las subveres no se ha aportado muy bien porque, como dijo el Presidente, nos han discriminado en no recibirnos, a pesar de nuestra Constitución legal desde hace mucho rato. Eh, han mentido con respecto un proyecto, el proyecto está listo, está, está listo, ya salió, está... Eh, beneficia a todos los funcionarios y estas son las ganas que no son. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con temas administrativos que nosotros esperamos que ustedes puedan ser interlocutores, transmitir a donde corresponde, porque la verdad es que no se ha portado muy bien con nosotros. Entonces el tema del proyecto de plantas es uno, y uno que Minerva conoce mejor aún, o está en eso, es el tema del incentivo al retiro, que es un tema que se va a discutir pronto, se ha dicho que iba a ser para los funcionarios públicos y municipales igual, pero finalmente nosotros no estamos hoy día... Eh, los funcionarios municipales no están en el papel o no están en el proyecto algo que es re complicado porque la verdad es que yo que no soy tan antigua un poquito pero llevo 10 años en el municipio yo no había visto tanta gente con, con tiempo ya para irse como este año o el próximo y la verdad es que sin ley la cosa se pone muy compleja eh, y además que lo que se ha esperado siempre, igual ha sido la lucha igualarnos al sector público que es lo correcto Eh, y que no nos tengan en ese proyecto o que se planteen cosas tan básicas como los sectores públicos eh, se retiran con sus cuotas en UTM los funcionarios municipales en cuotas en 9 o sea, ahí hay un... sigue sí, sí, la discriminación para, para todo el tema entonces, yo por lo menos mi aporte es mencionar las lo, lo, mayores problemáticas que hemos tenido eh, la comunicación con la sub el tema de la ley, que regresó y que ya necesitamos que salga. Y la ley del incentivo retiro, que como dije aquí Minerva, es quien maneja muchísimo el tema, eh, ella ha hecho propuestas dentro de la Confederación, eh, como directora nacional, eh, ha llevado todas nuestras nuestras inquietudes, ¿sí? así que yo creo que también ella tiene algo que decir al respecto, pero por mi parte es como, como es